Estoy、eh, coordinando la actividad espiritual en el rehue de, del Wiño Chipanto. Wiño Chipanto es un concepto <coughs> mapuche que, en definitiva, abarca、eh, tres, tres conceptos. Wiño、eh, es la vuelta, Chipán es de Chipán de salir y Antú Sol. O sea, el Sol vuelve a salir en el mismo lugar. Y para nosotros,、eh, la, el regreso del. Del nuevo ciclo para nosotros es muy importante, ya que no, los fenómenos naturales nos indican de que tenemos, se renueva la naturaleza, las plantas, la tierra, los animales y por ende nosotros, las personas. Y se da justo en, este, en, este, en, este, en esta luna. Reportó para Farco.